Buenas noches a toda la gente que está conectado en un programa más de Cultura Rock. Hoy, un lunes, pues un poco pasados por agua, pero todo bien. Rebeca, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, Johnny. Buenas noches a todos los que están por ahí conectados por, por Facebook y por la MixRL. l Mix Hoy tenemos sorpresas. Déjeme saludar a la gente que está conectada ahí por la MixLR,、eh, nuestra, nuestra app de transmisión, y a la gente que está conectada a través del Facebook Live también. Que ni siquiera me he fijado yo, Rebe, si hay gente conectada. Mirá, sí. Hay un montón de gente conectada Qué bueno,、Facebook. bueno, saludos, s a l u d o a todo el mundo ahí, r e b Saludos, saludos a todos. <risa> un saludo muy especial para Fernando de la Peña, para Silvio. Eh, dice: eh, saludos desde Costa Rica, pura vida, larga vida al metal. Claro que sí, Fernando. Hoy tenemos un programa diferente. Hoy tenemos un programa más relajadito, ¿verdad, Rey? Como, como ochenterito el asunto. Un poco ochenterito y de todo un poco. De verdad que mucha música clasiquitos que todos conocemos y que todos siempre escuchamos. Así es, Rey. Y bueno, cuéntanos un poco de esto. Bueno, hoy el programa se trata del género New Wave. Eh, muchas personas han escuchado este género, pero tal vez exactamente no saben qué es.、Correcto. Y no saben que son、eh, esas bandas y esos grupos que andan por ahí, que se formaron en los 70, son s partes de los 70s y 80s, y es la música diaria que escuchamos en las radios, que escuchamos por todas partes.、Sí. Entonces, hoy queremos contarles un poco el ori del origen,、eh, la historia,、eh, cómo apareció y cómo revolucionó después. Correcto, hoy tenemos bandas así como, como para que usted tenga una idea de, de Police, por ahí está también Depeche Mode, vamos a tener a Blondie,、eh, entre otros también, eh, Simple eh, My d a m s también están por ahí. Hoy、eh, muy, muy buena música, música de recuerdo, así que matícese, hoy usted relájese tranquilo, ponga, no sé, cultura rock en un palantito y escuche muy buena música porque tenemos,、eh, pues. Algo diferente a lo que siempre normalmente suenan l a s radio. s Tratamos de poner canciones diferentes de, de estos grupos para que no sea siempre lo mismo. Así que, pues aprendamos todos, ¿sí o no, bro? Así es. Y tenemos rifa. Tenemos una rifa muy especial hoy. Claro, vean ustedes, déjenme ponerle por acá, por acá. Vean la jarra que nos está dando. Vamos a ver si en esta se ve mejor. Sí, en esta se ve mejor. Mire la jarrita de rock, pop, metal y más que tenemos acá. Vamos a ver si le damos vuelta. Se me caía, r e v e Dice 100% ticos, 100% rock. Está c h i v í s i m a esta jarra y la vamos a, a rifar junto a esa camiseta de rock, pop, metal y más. Hoy vamos a tener una. una Una rifa a La idea es que se vaya de una vez en el programa, ¿sí、no, s í sí, sí, de una vez. La sí, rifamos sí, sí. hoy. Ahí, y y、claro. la idea es también,、eh, es como un agradecimiento a todos los que todos los lunes están conectados con nosotros.、Claro. Y si son de otro país, se lo mandamos porque no hay ningún problema. <risa> Está un poco difícil, l m a n d a r No,、Robert. sí se puede. Sí se puede. Sí. O si no, pues de ahí esperamos a que hayan envíos. Pero、okay. sí, sí se están haciendo envíos a, a otros países. Entonces, no hay ningún problema.、Un、saludo ahí para Kevin Eduarte, mi hermano. Un gusto saludarte. Pero contémosles, contémosles ¿cómo, cuál o o n t é m s s l e c va a ser la dinámica. No tenemos dinámica todavía, ¿eh? Sí, claro, ya la habíamos conversado. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, Johnny me dijo la logística de la rifa va a ser la siguiente: la vamos a rifar a todos los que se conecten por la Mix. ¿Por qué? Correcto. El, el problema es que, recuerden que el Facebook se nos va. El Facebook, y más con las canciones que vamos a poner hoy. Eh, y además, eso es una radio. Entonces, la idea es que estén conectados、eh, por, por Radio e s t é r e o 5 0 6 por la Mix. Es súper fácil. Entonces, todos los que estén por ahí y nos digan que quieren participar, ¿verdad? Que nos pongan un comentario ahí. Yo quiero la camiseta y la h、eh, a r d a r o c k pop, metal y más.、Ajá. Hay de todas las tallas, entonces no se preocupen. Entonces, que nos digan por medio de la Mix que quieren participar. Al final, aquí mismo, en vivo. Lo vamos a hacer. El problema es que si tomamos en cuenta los que están en Facebook, ya para el final, ya, ya Facebook, ya por lo general a、sí, la muerte. Normalmente ya. Entonces, ya. conéctense por la Mix, escúchenlo por ahí.、Eh, es mejor. El sonido en todo es muchísimo mejor. Y al final, este, les vamos a decir quién fue el ganador y, y mucho mejor. Aparte que, de que la Mix l r suena, suena bastante bien. También es, es, es muy bonito porque así nos pueden escuchar y pueden estar utilizando su teléfono. También pueden mandar mensajes de WhatsApp, pueden estar revisando el Facebook y la música siempre está sonando ahí hasta que ustedes ya quieran detenerla. Pero eso es una, una ventaja que tiene la m i x l r q u e s i e m p R e va a e s sonando, t a r siempre va a estar sonando. Pueden、eh, estar viendo fotos, pueden estar. No sé, utilizando su teléfono, lo que ustedes quieran. Así que ya saben、conecten. Ya tenemos aquí e l primer participante. Dice Silvio que él la quiere. Pero Silvio, tenés que mandarnos el comentario por la Mix. Ese es el único requisito. Exactamente. Que nos diga que sí la quiere, pero por la Mix. Por la Mix la e r e o se conecta a través de la Mix la e r e o Bueno, empezamos, empezamos con. con... Con buena música, Rebe. Empecemos con música. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces.、Eh, ah, bueno, estábamos hablando de un poco sobre este, sobre este género, esta revelación musical que se llama el, el New、eh, Waves. Que, que mucha gente, pues tal vez no encasilla a un grupo en, en este género, pero hay muchos grupos, Rebe.、Hasta、hay muchos grupos. En español grupos. también hay un montón de Cualquier grupos. Cualquier cantidad. Que se van encasillados ahí, pero pues empecemos con uno de los, de los pioneros que fue.、Eh, De Police, ¿te parece? Me parece. Bueno, vamos a la música. Ya saben, si la transmisión se llega a cortar, escúchenos por la Mix LR, que es nuestra aplicación y es súper sencilla de entrar. ¿Cómo lo hacen? Arriba en la página de Radio Estéreo 506 hay una pestañita ahí, dice Usar App, nada más. Entran ahí, si ustedes gustan, descargan la aplicación, se loguean con Facebook y si no quieren, la pueden、eh, escuchar solo como invitado. Pero en realidad es una. Eh, una aplicación muy liviana, casi no pesa nada y es muy, muy chiva. Así que vamos a la música y ya regresamos. Ahí estábamos escuchando este trío、eh, británico de rock、eh, de la década de los 70s y a mediados de los 80s. Ahí bajo, bajo un formato de, de, de Power Trio, se llama el, el estilo de, de, de, de Police. Pero ellos fueron uno de los, de los pioneros, como lo dice en el blog Rebe, de, de esta nueva hola. Pues esto es una ola, ¿verdad? Una ola. Ajá, en español es, significa la nueva ola. La nueva ola, correcto.、Uh -huh. Ok, ¿por qué la nueva ola? Bueno, a finales de los 70 empezó a salir. Fue como un tipo de movimiento. Ajá.、Eh, post-punk. Correcto. Esto estaba en auge e l punk y esto salió después del punk. Entonces se dice que es como un post-punk. Ajá. Entonces empieza a salir una mezcla entre lo que es rock, lo que es punk. Y lo que es pop, que también estaba sonando en ese momento. Esa mezcla de esos, de esos tres subgéneros,、eh, lo que hicieron fue esta nueva ola de música. Correcto. Esto fue a finales de los 70 y principios de los 80.、Eh, uno de los primeros que empezó a utilizar este nombre, New Wave, justamente, fue、eh, el hermano del baterista de Da Police.、Ajá. Entonces se dice que él fue. Digamos en las radios donde empezaba a sonar este tipo de música,、eh, los periodistas también、eh, decían: Esta nueva ola de música, vamos a escuchar este nuevo grupo de esta nueva ola. Entonces, cuando empezaron a decir New Wave, New Wave, New Wave,、Ajá. el género al final terminó llamándose así. Pero esto, esto apareció, por cierto, en el Reino Unido. Esto es originario de, de allá, esto no es de Estados Unidos. Y allá fue donde comenzó y empezaron estas primeras bandas. Pues súper interesante toda esa información. De, de... Y hay muchas bandas de este, de este género. Así、ah, h vamos a ir viendo poco sí, a poco. Sí, sí, sí, tal vez usted se pueda sorprender de, de las bandas tan interesantes que hay de este, de este género,、eh, n e w w a v e Dice: Ahora sí, r e b e me gustaría ganarme esa linda camiseta y esa taza para tenerlas de recuerdo. Dice Silvio Antonio. Excelente,、manera? ya, ya está, lo vamos a notar. Y ya está conectado en la MixLR. Por ahí está m a n u e l Durán. También un saludo muy especial. s o n j a también está por ahí. s o n j a、eh, Bellido. Eh, también Javier Zitami y Javi Metal. Un gusto saludarlos a todos que están a través de la MixLR. Conéctese por la aplicación. Súper sencillo. Pueden descargarla. Y quedan, si quieren participar, pueden participar por esta jarra. Vamos a ponérselas por acá. e s p e r e para ver dónde estoy. Aquí. Miren q u e chiva. De、eh, rock, pop, metal y más. Y también tenemos aquí dice ticos, 100% ticos, 100% rock. Prueba, seguimos con la música. Vámonos a la música. Bueno, vamos a ver qué. Que... Ah, y la camiseta, se t e o l v i d ó la camiseta. Ah, y la camiseta también, <risa>、sí. claro.、Esa、la camiseta. La camiseta y la j a r r a De rock, pop, metal y más. Las dos se van, es un combo. Vamos a, a escuchar a The Cure y ya regresamos. Ya recuerden, esto es Cultura Rock. Son l a s 7 y 15, 15 minutos de programa. Ya llegamos, Rey. Qué rápido, ¿verdad? Rapidísimo. Pues vamos a la música, que eso es lo que vinimos. Cultura Rock. Bueno, estábamos escuchando a The Cure, esa banda británica de rock formada en 1978 ya en Inglaterra. En sus orígenes se llamó AC Cure y después ya、eh, quedó como The Cure. Y、eh, pues es una de esas bandas new w a v e también. Es muy interesante la historia de esta banda porque ellos empezaron como New Wave, pero ya más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos、Ajá. y qué aporte dieron ellos, ¿verdad? Porque el New Wave es muy vacilón, se transforma. Vamos, esto lo vamos a ir viendo. poco poco. a Y poco. Ya, ya empezaron a meter sonidos diferentes también, ¿verdad? Ajá, eso era lo que les iba a contar. Este estilo se caracteriza justamente porque、eh, tiene, incorporan música electrónica、Ajá. que no se había hecho antes. Eh, experimental y mod, que era un tipo ahí de música, un movimiento que hubo en Inglaterra en, en los años 50 y 60's. Entonces, fue como una combinación de todo este tipo de, de música. Además, está la entrada de la tecnología aplicada al sonido. Correcto. Entonces empiezan a, a, a escucharse los sintetizadores que venían a h a c e r totalmente un sonido diferente, ¿verdad? Al que todo el mundo estaba acostumbrado. Después, los instrumentos que se utilizaban、sí, e r a la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, la batería acústica, electrónica, bajos, sintetizadores, secuenciador y caja de ritmos. Aparte de combinar el rock, pop, el rock, el punk y el pop, también utilizan de base algunos ritmos y sonidos del reggae. Sí, sí, sí, yo estoy escuchando、uh -huh. eh, Del glam rock, del rock progresivo, del ska, el experimental y el funk. O sea, era una combinación de todo lo que había en los 70s. Pues súper interesante. Por ahí también,、eh, esta gente, para que ustedes sepan, The Cure alcanzó su éxito, digamos, el éxito comercial a finales de los, de los 80s y al principio de los 90s. Ese fue como el boom de esta banda de The Cure. Bueno, seguimos con la música. Vámonos a la música. Sí, ya saben, recuerden, si quieren participar en la rifa de la camiseta, c o n é c t e s e n por la Mix Celebre, la camiseta y la j a b r a c o n é c t e s e n ahí por la Mix Celebre. Hoy está frío el ambiente, ¿verdad, Rey?、Ah. Está frío, está frío. Aquí tengo saludos de Claudio Campos、Ajá. y de Demesio b e j a r a n o Ah, bueno, un saludo muy especial para ellos. Compartan el programa, gente. Hoy, hoy es un programa relajadito, un programa bonito, como para matizar. Son las siete de la noche, siete con veintiuno ya. Eh. Escuchar buena musiquita desde de de de la década de los ochentas principios de los n o v e n tal s t a vez finales de los 70. Y、eh, pues matícese, matícese. Hoy es un día para matizarse. Vamos a escuchar a, a, a The b u o g l e s con este tema que se llama Kid Dynamo. Y ya regresamos a cultura rock. Cultura rock. 06 Bueno, estábamos escuchando una banda para mucha gente desconocida. En realidad, yo tampoco la conocía. Se llama、eh, The, The Boogles. Esta banda fue formada en 1977 y duró hasta el 81. Tal vez por eso es que de, no, es, no es una banda tan reconocida, pero también fue una banda muy influyente en esta época de, de, de, de New Wave. e p o r q u Ya empezaba a. De hecho, si usted la escucha, tiene, tiene una nota parecida a Blondie también, ¿verdad? Es, es, sí, sí, o sea, toda、eh, suena s n muy parecida. s Musicalmente tiene una, algo parecido, <risa> quizás de ahí、eh, fue donde, donde partieron algunas bandas también, como ellos,、eh, para tenerlos como referencia a esta banda británica. Y no, listo, Rebe, seguimos con más música. ¿O tenés algo que aportarnos? Sí, contarles un poquito que, bueno, como también ya habíamos conversado anteriormente、Ajá. sobre la invasión británica. Justamente The Police, que era lo que hablábamos, que era una de las, de las bandas que, que marcó ¿verdad? más en este género. The Police fue la p r i m e r banda en ir a Estados Unidos y hacer una gira en, este,、eh, en este género, ¿verdad? en New Wave. Entonces fue muy importante porque empezaron a dar a conocer este, este nuevo género por allá y fue muy bien acogido. De hecho, empezaron a. A surgir bandas también allá en los Estados Unidos. Además, las transmisiones de MTV dieron a conocer también las bandas y la música, entonces eso fue un apoyo muy bueno. Por eso todas estas bandas fueron tan, tan importantes en los 80. Sí, tal ¿verdad? vez mucha gente puede llamarlas como bandas comerciales, pero en realidad、eh, eran más reconocidas que comerciales porque la música que hacían era música muy original, entonces no era tan comercial. Sino era、eh, pues、más original, y por esto que estaba hablando, Rue, que fue todo un fenómeno, es que la, la tuvieron tanto, tanto reconocimiento, ¿verdad? Sí, por los sonidos, porque eran por sonidos, sonidos de los que no estaban acostumbrados. Sí. Y este, por otro lado,、eh, también ellos se preocuparon mucho por la imagen. Ellos querían hacer algo diferente. Sí. Destacarse por todo lado, no solo por la música, sino también por la parte estética y por el arte. Entonces, ahí podemos, más adelante, vamos a ir viendo a alguna gente que, que está por ahí, por ejemplo, Boy George de Culture Club, que es este, él, él, él con, su, con, sus, con sus ropas y, y su forma de ser, ¿verdad? Sí, Tan diferente. Y también un ejemplo de esto son los,、eh, los B-52. Que es una banda muy loca que usaba sus pelucas, sus ropas y, e i n c l u s i v e hicieron un baile.、Ajá. Que este baile de ellos sí, es único, ellos lo inventaron.、Uh -huh. Pero es parte, digamos, de la estética, de, de la moda que trajo、eh, esta nueva ola. Esta nueva ola del, del New Wave. Bueno, vamos a, a más música, ¿te parece, r e y Sí, pero antes saludemos aquí. t e n g o a A Jorge Soto Loría que nos está saludando. Dice, buenísimo, hermanos, excelente. u n saludo y recordarles a todos los que quieran participar que se conecten por la Mix. Ajá. Muy buena, Google, dice, o como se escriba. Está Tuanis, no lo conocía, pero me parece música de, de anime viejo. <risa> <risa> como m a s i n g e r o juego. Hey, pues de la época, digamos que es. Va, va de la mano también, Javi, ese,、eh, esa, esa, esa nota de los, de los animes también van, van de la mano con. Con este tipo de, de música revolucionaria. Bueno, vamos a escuchar a, a Simple Minds con esta canción que se llama Waterfall. Y regresamos a cultura rock.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 Seguimos, seguimos acá en c u l t u r a Rock. Son las 7 y 34 de la noche. Ya、eh, tenemos esta banda. Bueno, tenemos que hacer、eh, un énfasis en esto. Esto es del New w a y e No solamente fue Inglaterra, como empezamos con tres bandas inglesas, sino también nos tiramos ya a Escocia con、eh, esta banda que se llama Simple Mains. Esta banda escocesa formada en 1977 y aún, aún. A lo largo del tiempo está a c t i v a d o evolucionando con sus sonidos, pero es una banda que todavía está activa. Y、eh, conquistaron el mercado en los años 80. Ahí fue donde ya se hizo más famosa esta banda.、Eh, y pues, poco información de lo que es este, este, este grupo que se llama Simple. m A mí me encanta. Sí, te, te gusta. Sí, sí, siempre me han ha encantado. Bueno, desde chiquitilla uno escuchaba Don't You Forget About Me, que fue así como el éxito y más pegajoso de ellos. Ajá. Y, y, y sí, al día de hoy ellos todavía están activos. Es que hay que hablar algo y hay que hacerlo, hay que marcarlo. Digamos, hay muchas bandas de esas t que marcaron tal vez ciertas canciones o llegaron a, a tener más, más popularidad ciertos temas. No todos, porque, porque、eh, digamos que nosotros vamos con. Por eso Cultura Rock, vamos a, a ponerlo así: por eso Cultura Rock pone música de estas bandas, que son bandas tal vez desconocidas en algún momento para nosotros, que tal vez pegaron una o dos canciones. Si ustedes escuchan esas canciones, van a decir: Ah, sí, m i r a es esta banda, pero no saben qué otra música tiene. Por eso nosotros tratamos de poner. Otra música que tal vez, o otras que no piezas, sea tan quemada, que no sea tan、uh -huh. quemada, que no sea tan reconocida, para eh, abrir eh, y e x p a n d e r ese oído musical de todos ustedes para que vayan a investigar sobre las bandas. Si les gustó esta canción, bueno, vamos a ver qué más tiene. Y pues, a, estoy, estoy casi seguro, 100% seguro, que si no la han escuchado, se van a llevar una sorpresa de ver. Que、eh, tal vez es una canción que ya ustedes conocían, que ellos tienen una canción que ustedes ya conocían. Un saludo para Bell, que está co conectada ahí, Fernández Bell. Estuve escuchando el programa intermitente, no, no sé por qué.、Eh, Eh, Bel, No pude escucharlo bien, se me cortaba. Sí, a mí me pasa、Ajá. eso también. No, no sé por qué, te lo iba a comentar, pero, pero excelente, buenísimo. Siga para adelante y, y es un programa también de Roxito, súper recomendado. h Ahí que, que Bel nos, nos escriba. De qué Ahí se para、trata. que también participen las chicas, las chicas también tenemos camisetas de mujeres,、sí. entonces no hay ningún problema. p a s e s en Ala Mix y nos dicen que quieren participar. Bueno, aquí tenemos esta jarra. e s p e r e por q u e estoy en otra pantalla. Esta jarra aquí, vean que chiva. Una jarra de, de rock, pop, metal y más. Con aquí dice 100% ticos, 100% rock. Ese es el eslogan de esta d e s a h o r a、ah, ¿sí? sí. Y esta camiseta que、y、está esa, chivísima también. Con el logo y el loguito aquí en la. En la... en la, a ¿Cómo se llama? en La manga, el diseño de Repo Metal Images. Si ustedes quieren esta camiseta y esta jarra juntas, entonces entren a través de la Mixer、R、y ponganos un comentario por ahí estamos. Bueno, yo tengo ahí un par de, de, también de, de noticias.、Eh, recordarles el,、eh, la rifa que estamos haciendo del bolillo de Bill Ward. Eh, Mike Porner y los bateros. Sí, imagínese. Y、más. Brian f r a s e r Moore. Entonces, para el que q u i e r e entre a Rockpop Metal y más y participe. Este, y además, también contarles que estamos vendiendo,、eh, tenemos ahí un combo de la camiseta y, y la t a z a Es ahí como para ayudarnos un poco claro, claro. con los gastos de la página, que son bastantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, sí. y pues todo eso ha salido de. Del bolsillo, nosotros, y pues la idea es ayudarnos un poquitito. Claro. Y que ustedes puedan andar esas camisetas que están bien chivas. Entonces, el que quiere también, ahí nos puede hacer el pedido. No, no, si yo quería camiseta, no me dieron, pero de ahí, ¿qué ni modo, <risa> ¿qué voy a hacer? Tengo que comprarla. Bueno, vamos a escuchar esta banda、eh, que sigue, que, que a vos te gusta mucho. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La, la banda esta que acabas de decirme, que te, que te encantaba: Eury. Ah, Eurimix、ah, con has, Anna Lennox. Esa misma、uh -huh. banda. Vamos a escucharla con esta canción que se llama Let's Go. Que para mí es un buen tema. ¿Lo has escuchado? No, no, no, no. no. Bueno, póngan atención y pónganle atención a la banda. Ya vamos a venir con más referencias sobre ellos. Ya regresamos. En lo personal me gustó mucho esta banda, Euromips. e u r o m i p Eurimix. s Nunca la había escuchado, ni siquiera la sé pronunciar. Annie Lennox, ella es muy famosa y muy controversial porque ella se viste de hombre. Bueno, eso fue, es una banda británica de New Wave, original de Londres, formada por Annie Lennox y David Stewart. Eh, en la d é c a d a digamos, de los, del principio de los o c h e n t a s consiguió durante su, su carrera un enorme éxito comercial y llegó a vender 75 millones de discos alrededor del mundo. Sí, muy bueno. Interesante. Buenas, muy sí, buenas, yo sí. No, nunca los había escuchado, digamos,、eh, determinadamente. Sí, sí, había escuchado el n o m b r e pero nunca, nunca, nunca los había escuchado. Nunca los había seguido. Esto es cultura rock. Estamos aprendiendo todos. ¿sí、todos、no? aprendemos. Todos los lunes yo voy aquí, con la vengo con la mente abierta y salgo con un montón de información. <risa> y esa es la idea. Dice、eh, s o n j a、eh, d i c e Hola amigos, un abrazo desde Argentina. Aguante, aguante aves g u a a n t e de juego. Qué bueno.、Eh, nuestra amiga、eh, s o n j a también, que está conectada ya en Argentina. La amiga a o amigo, no sé. s o n j a me suena como más femenino,、sí, o Y si es hombre, pues le, no importa. Vale. Nada más、eh, decirnos ahí que si sos mujer, e sos hombre, s es que no tenemos foto aquí, son ya. Y dice que muy bueno. Qué programazo dice Manuel Durán que nos está pidiendo una, una canción ahí de, de Reo s p i r u e g o n Qué、mina. bueno, qué、ah. bueno. Vamos a ver qué encontramos por ahí, Emma, porque ya tenemos el programa montado, pero, pero puede que, que tengamos algo por ahí.、Eh, un saludo muy especial a toda la gente que está conectada a través de la Mixel R y a través del Facebook Live. Dice saludos,、eh, Ramón. No, no, no lasco.、No lasco. Uh -huh. Saludos muy especiales. Ahí especial está Frank también. Saludos para Frank.、Ajá. Y para、eh, el famoso Bolita Martín Alonso p i l l a l o b o s Zúñiga, que, que se conectó ahí también. Tengo tiempo de, de no hablar con, con mi estimado Bolita. Bueno, r u b é q u é tenías que hablar? Bueno, este, yo les quería comentar un poco sobre las bandas que se dieron en los o c h en t a s el n e New Wave, porque son un montón. Claro. Vieras que de verdad. este... Hasta increíble darse cuenta, m i r a es un e w wave, es n e w wave, donde, donde uno veía、eh, realmente y uno ni, ni siquiera sabe, porque a veces uno dice, uy, esos clasiquitos,、ah, esos clasiquitos, pero、claro. esos, la mayoría de esos clasiquitos que uno le llama es new wave. Bueno, ya algunas han sonado, pero voy a decirles algunas de las que tal vez yo creo que vienen por ahí y igualmente, pues no nos da chance de todo.、Eh, por ejemplo, Tears for Fears, que viene por ahí ahorita,、eh, la banda Ajá. Eh, sí, de, de ellos tenemos una sí, pieza que la mayoría de las personas solo conoce una canción Take de Take on Me.、Ah, uh -huh. Y bueno, famosísima por el video, pero、claro. ahí vamos a escuchar otra canción.、Ajá. Culture Club,、eh, que está hablando ahora de, del famoso Boy George. Alpha Bill, Billy Idol. Bueno, Billy, Billy Idol. Idol para mí es claro, de、ese. lo mejor. Y es a Oscar. Y es que New、tiene. Wave. Ajá, Ajá, y está activo ahorita. Correcto. Men at Work es. También una de mis bandas ahí, de mis 200 bandas favoritas, Men at Work. Sí, después en Estados Unidos,、eh, Blondie, Blondie, muy importante, ¿verdad?、Eh, los B-52s, ellos también, súper famosos. Después. Con Top, esa música tan extraña, ¿verdad? Ajá, y, y esos sonidos de guitarra、eh, que sí, hacían, sí. esos sonidos que ellos hacían, bueno,、también、buenísimo. Está sí, s por ahí viene. Está Talking Heads también,、Esta、es otra banda famosa de esos tiempos. The c a r s Que se acaba de morir, por cierto, el vocalista, creo que fue el vocalista, sí. Y una banda muy famosa, Depeche Mou también. Depeche, Devo, The Knack, también que tiene buenísimas piezas.、Eh, The Romantics, que por cierto vinieron a Costa Rica hace como dos o tres años, yo fui a verlos, The Romantics.、Eh, Y qué más que hablar de en América Latina y en España. Hubo cualquier cantidad de bandas que no las podemos poner hoy por asuntos de tiempo, porque son. Pero las、demasiadas. vamos a hacer, les, les, les quedamos debiendo el programa de bandas New Wave en, en español. Por ahí está Soda Stereo, Miguel Mateos, Charlie García, Los Prisioneros, La Ley, Mecano, Hombre G, La Unión. Así rápidamente, como para que vean el montón de exponentes que había, que hay, porque todavía algunos están、sí. activos. De New Wave, o sea, increíble. Así es, y se te olvidó mencionar esta banda que vamos a escuchar en este momento: Durandú, ¿te parece? Durandú, u r d u r a n d u r n perdón. Y、eh, vamos a, a escuchar a d u r a n d u r n son las 7 y 49 de la noche ya. Nos quedan 40 minutos de programa todavía. Rapidísimo, bastante.、Maestro. Vámonos. Cultura. The、Snack se llama esa, esa canción de esta banda. d u r a n es un grupo británico estilo new, ro, eh, romántico. Eh, de ahí vamos ahorita a ver, nos va a, a hablar un poco de eso.、Eh, lo que hizo famosa a esta banda fue lo que estabas hablando hace un, un rato, digamos, la gente de m t v porque ellos fueron muy, muy glamurosos con, con su estilo. Eh, un poco、eh, desenfadado, glamuroso y muy f a s h i o l en la nota de, digamos de, de, los, de los videos. Y en TV, como, como era un, un programa de, de, de música en video, pues、eh, los, los, los catapultaron a esa parte digamos, alta de, de, de la música New Ways allá por, los, por la década de los o c h e n t a s Y lo importante fue la evolución, lo que siguió después. Esa es la importancia más significativa de este estilo, realmente. ¿Por qué? Porque, porque、eh, muchas de estas bandas dieron sus primeros pasos en el New Wave, pero luego crearon sus propias corrientes. ¿Sí? Hicieron música, ¿verdad? Ellos, diferente. Entonces, por ejemplo, para darle un ejemplo, The Cure empezó como New Wave y todos sabemos que es rock gótico.、Ajá. Y ellos dieron origen a lo que se conoce como Dark Wave. Imagínate. Sí, sí, dark de. de wave. Hay, hay cada quien fue evolucionando con, con sus sonidos, con su, con su estilo y fueron haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, d u r a n d u r a n que acaba de sonar、uh -huh. con Spandu Ballet. No sé si <coughs> se pronunciará así, Spandu, algo así, Ballet. Sí, que es una banda de, de, que, que sigue ahorita. Entonces, sí, ellos、uh -huh. tienen también una canción muy, muy famosa que pegó mucho, que no es la que vamos a escuchar, pero bueno. Ellos originaron el New Romantic. Ellos eran más s u a v e s o n e s Este, y, y ellos originaron este, este tipo. Es como un subgénero. De, el New Wave es un género que dio origen a un montón de, subgéneros, de subgéneros. Y、sí. ahora, más t a r d i t o les voy a contar cuál otro género surgió a partir de ahí. Pruebe, vea. Usted dijo que se podía. Hola, queridos amigos de Cultura Rock. Buena selección musical, como siempre. Quiero participar de la、eh, remera y la jarrita. De cultura、eh, de rock, pop, metal y más.、Excelente. ¿Me la pueden enviar a Argentina? Gracias a Google. Claro、Walter、que el se la、rock? mandamos.、Ah. ¿Quién? ¿Quién? ¿Para notarlo? Javi Metal. Javi Metal, lo vamos a anotar. Ya, ya lo anoto en la. Y dice mi amiga Sonia, que es mujer. Entonces, un gusto para Para, para Sonia que esté.、Eh, para nosotros que estés conectada a través de la Mixer R. Escuchando. Buena música. Ok, ahí tengo a Jorge Soto <coughs> Loría、eh, consultándonos cómo compra el combo de la camiseta y la taza. Ajá. Entonces,、eh, que se comunique ahí conmigo,、eh, re viaje, puede ser ahí por, por, por Facebook, puede ser en Rock, Pock, Metal y más, o que me mande un mensajito. Que nos mande un mensajito ahí a Cultura Rock también por ahí. Por cualquiera de esos lados, mándenos un, un, un mensaje ahí, por cualquiera, y, y ahí yo lo, lo, lo voy a estar atendiendo. Entonces. Bueno, seguimos con más música. Sigamos. Vamos a escuchar esta,、eh, esta banda, pues lo que estabas hablando, esa vestimenta tal vez un poco particular de esa época que es、eh, Cultural Club. Cultural Club que y... a la fecha sigue vistiendo así, es un vacilón, ¿verdad? p A la fecha. Ya ese, la edad que tiene, ese es y el él estilo es, de ellos. Ese es, ese es el estilo. Bueno, vamos a la música y regresamos. Cultura Rock. Just move your feet, you'll feel fine. Who would be the fool to maybe t r a d e a k i s s in time? Still into a life of m a y b e love. Estábamos escuchando esta banda liderada por, por Boy George, es una banda británica también de este subgénero new romantic que fue muy popular en los años 80. Por ahí、eh, creo que todavía están, están tocando, ¿verdad? todavía, todavía sí.、Vi. Quien se destaca por esa estética gram y pues, un poco sensual también. Un poco afeminada, la... sí, porque、sí, se sí, pintaba sí. y todo, pero sí, sí, era sí. buenísimo. A mí me encanta Boy George, siempre me ha encantado. de ahí uno lo conoce con su famosa canción Camaleón. Bueno, y, y algo muy importante también, Rebe, que hay que aportar, es que también ellos experimentan con estilos de reggae y calyxo. Ajá, correcto. Entonces, pues, muy, y hasta, hasta country también. De todo un poco, es que el, con el new wave se vale todo. Y creo que salsa, si no me equivoco. <risa> Merengue y c u m b i a Creo que s a l s a <risa> Vamos a averiguar eso bien, pero yo había escuchado que sí. <risa> Seguimos, ¿tenés algo más que aportar? No, vámonos a la música. Sí, bueno, es que ya estamos como, como sobre tiempo. Vamos a escuchar esta otra banda que se llama s p a n d u p a n d Ballet. Creo、Spandu、que se pronuncia、Ballet. así. Sí, correcto.、Y、con esta canción que se llama Gold. サルダチェロック Bueno, vamos a ver si lo pronunciamos bien. s p o w n d o b a l l e t ¿es así? Supongo, no, es así, no sé cómo se pronuncia. Con ese tema que se llama Gold、eh, y es una banda británica de los años 80, s creada en 1979. Y、eh, pues fue uno de los pioneros del, del, del, New,、eh, del New Romantic también, junto con.、Eh, ese era el pique de d u r a n d u r a n ellos eran el, el pique. Ajá, sí, sí. En esa época y tuvo un éxito en Estados Unidos, pero duró muy poco ese éxito que ellos tuvieron ahí en, en Estados Unidos. Y es que uno los conoce con la canción True, entonces, ¿verdad? Uno como、Cata、que los asocia, y eso, de, de. no, <risa> y o c a n t o muy feo. <risa> uno los asocia con esa canción que es tan romántica, ¿verdad? Ajá, sí, y, sí, sí. Bueno, Gold, bueno ahí dice b e l Fernández también que ya la complacimos, le encanta esa canción. Ah, bueno, pues ves, qué manera. Bueno, seguimos entonces con más música, ¿te parece? ¿O tenés algo más que aportar?、Eh, no, vámonos a la música. Ok, r e c o r d a r a la gente que está a través de la, del Facebook Live, pasarse a la Mixer i v e donde están nuestros amigos. Y dice Sonia, yo también quiero participar, pues si quiere participar, pues. Excelente, entonces ya la vamos a poner. Y también queda participando en la rifa de esta, de esta, vamos a ver, ok, aquí. Vamos a ponerla de esta jarra chivísima de rock, pop, a h í está, más c e r q u i t a A ver, aquí, rock, pop, metal y más. Y acá atrás dice 100% ticos, 100% rock y también la camiseta. Esa camiseta que tiene Rebe ahí, una camiseta s u p e r chusa de、eh, rock, pop, metal y más. Bueno, seguimos entonces con más música. Vamos a escuchar al Pesh m o y regresamos a cultura rock. Bueno, otra banda, Rey ya me, me regañó que dice que solo bandas británicas puse, perdón Rey, <risa> es que son muy buenas en realidad y son parte de, importante de esta de esta revolución del, del New Wave. Y pues de, no podía quedar fuera de p e t c h Mode, es una banda británica de <risa> música,、eh, se, se dice que música electrónica, así es como, como s í ya ajá, les voy a contar ajá, la historia, ajá, formada en 1980 por Vincent Craig. Y、eh, tras. Bueno, dejó dejó、eh, muy buena impresión desde el principio esta banda de Pech Mou. Entonces,、eh, ha estado, ha estado. Es, es un proyecto como. Es un trío, pues, sensacional. A sí, a mí me encanta también. Está también dentro de mis 200 bandas preferidas. Ajá. Aquí lo interesante: esta banda es de techno, techno pop,、Ajá. que se llama también synth pop. Depeche Mode junto con la banda de Human League crearon el techno. Ellos、sí. fueron los creadores. Y a su vez dio paso a la música industrial y electrónica. O sea, sí, vea、sí. c o m o de l New Wave ellos pasan al techno pop o al synth pop. Y、sí. de ahí pasa la música industrial y la electrónica. Se, sea, se, según un documental de historia del rock de la BBC, son los padres del rock electrónico. Sí, ellos. ellos Eh, evolucionaron, empezaron como new wave y fueron evolucionando y evolucionando hasta. Y, y, y vean c o m o verdad, la música industrial electrónica sale del techno. ¿Quién nos e acuerda del techno en los noventas? Que bailaba uno así, ¿verdad? Temazo, dice、ya. por ahí Emanuel Durán. Y se bailaba con las, las manillas, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Sí, muy, muy bueno el techno y sí, pegó mucho en los o c h e n t a s e inclusive en los noventas Bueno, seguimos con más música, son las 8. Nos quedan 15 minutos. 15 minutos de programa. v A m o s a ver si terminamos esto. Bueno, y nos han volado el, el Facebook. No, nos han volado el Facebook. Buenísimo. Mucha, ahí, está, ahí está la gente en el Facebook. Ya sabe, tenemos, estamos participando. Emanuel, que está por, por ahí, por la m i x l e r o Adriana también. ¿Por qué no? Si ha estado conectada. ¿Por qué no se puede ganar la jarrita? Claro, la、ah. jarrita y la camiseta. Ponga ahí, yo me quiero ganar esa jarra o otra más de la colección, Adriana. Póngala por ahí. <ríe> Tiene como mil jarras. <ríe> eh. Seguimos con más música. Vamos a escuchar a esta gente que se llama Tears for Fears. Tears for Fears. ¿Cómo estoy para el inglés? ¿Viste? <risa> y ya regresamos. <risa> Cultura roja. Estábamos escuchando esta. Esto es un dúo, es un dúo británico.、Eh, vamos a ver si lo pronuncio bien. Trips of Firs. Creo. Eso es, es un dúo británico de, de New Wave, formado por Kurt Smith y Rolando Ozadbal. Sí, no son hermanos.、Eh, el nombre lo agarraron de un libro de psicoterapia que se llama Prisioneros del dolor. Interesante, ¿verdad? Su estilo pop,、eh, rock también, combinado con New Ways y、eh, también soul. Soul.、Yeah. soul. Soul, soul, soul. Soul. Qué bueno el soul. A mí okay, me gusta. ¿qué, qué, ¿Qué canción me matiza a mí esa canción?、Okay. El video me encanta, la canción me matiza. ¿Cómo se llama el tema? Everybody wants to rule the world. Exactamente. ¿Cómo、buenísimo, estás? Buenísima.、Eh, bueno, para la gente que está ahí, a través del Facebook, a través de la Mixel Air, nosotros, pues. Tenemos que poner sellos por derechos de autor, si no los vuelan el Facebook. Milagro, no lo han cortado ¿Milagro? todo. Milagro.、Uh -huh. Eso es lo que estaba hablando con Emanuel, que、eh, además le vuela mucho el Facebook. De ahí le, le pasé unos tips para que no, para que no pasara. Pero、eh, para eso tenemos la aplicación MixLR. recuerden, tenemos esta jarrita chivísima de.、Eh, Déjenme colocarlo por acá. De Rock Pop, Metal y más. La estamos rifando a la gente que se. Conecte a través de la Mix LR junto con esa camiseta chivísima que tiene Rebe ya. Bueno,、atrás. y ya después casi, casi que ya venimos con la rifa. Sí, porque ya vamos a, ya vamos a terminar. Más bien,、eh, sí, los que q u i e r e n participar, quedan, que nos、ajá. digan, porque ya, ya casi hacemos el sorteo. Sí, nos quedan dos temas. Bueno, en realidad nos queda más, pero ya por tiempo.、Eh, Vamos a brincarnos ahí al video. Lástima, está buenísimo, está buenísimo. Yo estoy súper emocionada porque estas bandas son buenísimas. Bueno, vamos a escuchar a Blondie entonces, ¿te parece? Vámonos con Blondie. Y regresamos. b、bueno, u Estábamos n o e escuchando esta banda estadounidense、eh, Blondie. Dejo, debo decir que、eh, Deborah Harry me encanta. Bueno, ahora ya tiene 60 el resto、ah, de años. a h Pero sí, qué bonita. Sí, es, es bonita. Es un sex symbol ella. Pero ella en, este, en esta época de Blondie, bueno, Blondie para, para, para todas las personas que están conectadas fue una banda estadounidense formada en 1974. Interesante ese dato. Y、eh, ha tenido dos periodos, digamos. Pararon y después siguieron otra vez con, con la música. Pero Débora, es de verdad que、eh, era guapísima. Guapísima, todavía sí, lo bueno, es. Es una señora es. ya de 60 y el resto de años. Pero, pero para mí, una de las, de las chicas más, más guapas de esa, de esa época, por su, no sé, ese estilo como. Como sin i m portarle nada, como, como muy. Como, Correcto. Ajá, como muy. No sé. Pues me encantaba. ¿Esto es cultura ropa? De、rock? hecho, la, la ropa que ella usaba a mí me llamaba mucho la atención, ¿No? porque es ropa que uno ve que actualmente se usa. Sí, sí, sí. Pero sí, en sí. los 70 no se usaba. No se usaba, sí. Ella,、no. era, ella era como muy. Y, y los peinados de muy ella. Avanzada, muy avanzados. muy fashion. Claro,、sí. ella era muy fashion.、Sí. Es. Bueno, no sé ahora cómo, cómo vestirá, pero en su tiempo me encantaba. Sí, me encantaba. sí, muy linda ella. Eh. Para la gente que está entrando en este momento al Facebook de Cultura Rock, es un programa de rock todos los lunes a partir de las 7 de la noche、eh, por Radio Estéreo 506. Y tenemos una aplicación que se llama Mixel Air, que es donde estamos rifando esta jarrita junto con la camiseta.、Eh, ¿Cómo puede entrar a la aplicación? Facilísimo, arriba de, de, de Radio Estéreo 506, en la página de Radio Estéreo 506. O en la página de Cultura Rock hay una pestaña arriba, arriba, dice Usar App. Por ahí entran, se pueden loguear con Facebook si quieren descargar la aplicación, que es una aplicación súper sencilla de descargar. Y ya entran a escuchar el programa de、eh, Cultura Rock y todos los programas que tiene Radio Estereo 506. Seguimos con. Ya nos queda poquito, ¿verdad? Ya, dice ya, dice ya, Carlos Chávez que Debbie Harris era una muñeca. Estoy de acuerdo claro, con vos,、claro. Carlos. Era una muñeca. ¿Seguimos? Sí, bueno, contarles、eh, un dato súper importante. Bueno, nos queda un minuto de programa, sabías. Sí. <risa> contarles un dato súper importante: que el New Wave dio origen al rock alternativo. Correcto. Entonces, como conclusión, vamos a decir que esta nueva ola marcó una parte muy importante de la historia del rock en general, porque de aquí salió la música electrónica. A partir de aquí, debido a la combinación musical también. Nacen diferentes subgéneros, como lo vimos en el programa, crean una variedad de estilo para todos los gustos. Podemos decir que es un pilar, definitivamente, para la música, para la historia, para eh, eh, las décadas que siguieron, a partir del 70、eh, hasta el día de hoy, ¿verdad? Incluso.、Sí. Para la gente que viene recién entrando al, al Facebook,、eh, estamos, hoy era un programa, bueno, ya nos queda solo un tema: era un programa de New Wave, que son. Un tema y la rifa. Así, sí, sí, el tema de la Riva que、eh, era o es de esas bandas que tal vez nosotros llamamos música、eh, clasiquitos, como lo dijo Rebe, pero、eh, ya pusimos The Police, pusimos Duran Duran, pusimos Depeche Mode y、eh, así muchas bandas. El programa que ha grabado, si quieren volverlo a ver, que ha grabado en Cultura Rock o en Radio e s t é r e o 506, si quieren seguirnos también, pero nos queda un tema. Y no podemos irnos si no ponemos a Billy. ¿Billy Idol? ¿Te parece? Sí, porque no me complaciste. Es como un montón de bandas gringas que yo había puesto ahí. Perdón, pero bueno,、perdón. no hay tiempo tampoco、perdón. para tanto. Perdóname. Vamos a la música y regresamos a Cultura Rock para despedir el programa. Cultura Rock. SHA- e Bueno, ahí estábamos escuchando a William Mitchell Albert Brown, nacido el 30 de noviembre de 1955 y más conocido como Billy Aidol. i d o l Oiga, qué m a n e r a de terminar este programa. ¿Terminamos? Billy es de los grandes y está, le estaba contando ahorita a, a Johnny que está guapísimo. ¿Así? Con como... cuadritos y todo. Buenísimo, n í s i m o a c i ó en el año 55. Eh, es muy reconocido a nivel pues, mundial y、eh, su carrera ha sido como solista. Como solista, él empezó un poco como con punk,、Ajá. pero sí, él es new wave. Un saludo para Cristian h b e l c h e s y para、eh, Leonardo Macis, que dice: Saludos, buena música ahí, mi, mi estimado Cristian h b e l c h e s de Jamba Radio,、eh, una radioemisora también. Lo que pasa es que es un poquito más tropical. Nosotros somos más alternativo. Rock,、eh, Radio e s t é r e o 506, más alternativo, más roxito. Por ahí también un saludo muy especial para、eh, Mario Núñez, que se acaba de conectar a la transmisión de. Llegas,、eh, llegaste tarde, Marito, llegaste tarde. Ay, Mario,、eh, ahora hablamos en la casa. <risa> ¿Tiramos la rifa de una vez? De una vez, vámonos.、Vémonos. Póngase ahí, cerca, cerca de la camarita. Ajá. Sí se va, lo que no se va es escuchar. Eh. Bueno, los, las tres personas que participaron, las únicas tres que quisieron participar por medio de la Mixer a nadie más puso Yo Quiero, son、eh, Javi, Ah, s o n j a Se la ganó s o n j a、eh, eh, Bellido. O sea que esta jarra y esa, esa camiseta, camiseta viajan hasta Argentina. Argentina. Ves, b i e n la representación femenina, porque hoy ni l o v i t o se conectó. Sí, cierto, ¿no? Hoy no hoy la no. chica que es la que nos representa, a nosotros, hoy no se conectó, pero tuvimos una representación femenina. Qué bueno, Sonia. Sonia. Excelente, ya felicidades. Allá en. Eh, en eh, ¿Cómo se llama? Argentina. En Argentina, sí.、Eh, bueno, invitarlos, invitarlos, porque ya, ya viene、eh, la, la Rocola también, es un programa. Muy c h i v a ellos ponen más de este tipo de música, Rey. Nosotros, como cultura rock, somos, tenemos, de, ponemos desde de heavy, ponemos、eh, de todo, ¿verdad, Rey? Hemos puesto de todo un、ah, poco. La historia de la invasión británica, ahí están, entren a cultura rock. Y pueden ver todos los programas que nosotros hemos hecho. Todas las semanas es algo diferente. La Rocola es un programa donde usted puede pedir sus canciones,、eh, más, más ochenteras también. Creo que lo, lo divide en dos partes: música, eh, música eh, este, eh, en inglés y música también en español. Son dos horas de buena música. La Rocola, ahí con Emanuel Durán, que estuvo conectado con nosotros. Buenísimo. Excelente.、Eh, Seguimos entonces. La rocola todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Cambio, bueno, bueno. Cambio horario. Ya, ya no podemos seguir, j o h n n y ya, ya te emocionaste. Ya nos pasamos. Ya. Ya, no, nos ea, gracias. Dice Sonia. Sonia, eh. No sé si estás en Facebook o como Ah,、Rebe. ok, sí, que se、Rebe? comunique、Ajá. con nosotros.、Sí. Entonces, ya sea la página de Roboc Metal y más,、eh, con Rebe AG, que es mi perfil.、Eh, o、AG. aquí en Cultura Rock, cualquiera,、Ajá. búsquenos、eh, en Facebook este, para poder, para que me dé la dirección y podérsela enviar, que me dé la talla también, y poderle enviar el premio hasta Argentina. <risa>、so、y dice... eso sí, ah, bueno. Eso sí, nos tiene que mandar una foto con la camiseta. Con la camiseta y, la jarra, y tomándose un.、Eh, ¿Cómo se llama lo que toman en Argentina? Que no sé si lo p u e d e n tomar en cualquier jarra también. Un, el, que sea un café. No, pero... no, el tecito este que se hace en el mate.、Ah, sí, no sí. sé si t o m a s mate porque、eh, es algo muy reconocido a, a, allá en, en Argentina. Es casi que tradicional, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, hey, pues mandaros una foto, ahí son ya. Y terminamos el programa, Roy. Terminemos ya porque ya nos pasamos sí, nos y pa el director se enoja. Nos pasamos ocho minutos de programa. Esto fue Cultura Rock.、Eh, dice Mate, Mate, sí, le,、eh, están todas ahí. Mi estimado Leonardo dice que es el mate. Pues、eh, llegamos al final. Rebe, despedite. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad, hoy me encantó el programa. Mucha música buenísima, buenos datos. Aprendimos todos un poquito, como siempre. Y pues nos vemos el próximo lunes con otro tema también muy interesante. Bueno, mi gente, esto fue Cultura Rock. Johnny González, Rebeca Álvarez. Álvarez. Pura vida. Esto fue Cultura Rock. Me p a r e e que、sí. Para vos que nos acompañaste. Gracias. Totales.